Será el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y tal vez la mañana en Capilla del Monte y en Euquén. A través de todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, se emite nuestro mensaje al cosmos en procura de alguna otra civilización que pueda recibirlo y quizás, quién sabe, ¿no? Se anime a contestar probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. A diferencia de las personas, los robots no necesitan equipos de supervivencia, no necesitan comer, respirar y no es siquiera necesario que eventualmente vuelvan a casa. Es cierto que ninguna ciudad habrá de organizar desfile alguno para celebrar y homenajear a un robot, que es en definitiva solo una máquina, a la que no le están deparadas las gratitudes, honores y adulaciones propias de una emperatriz.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 A través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Zero. Al aire y en internet, ¿sí? En los dos lugares. Es cierto que ninguna ciudad ha organizado un desfile para un astronauta que no haya sido el primero o el último en hacer algo o en ir a algún lado a bordo de un cohete espacial. Por más que el simple hecho de meterse en un vehículo para vencer la atracción gravitatoria es ya en sí un acto heroico, sí ya acto un Pocos son los que a oír esos nombres se levantan y, por contrario, piensan en el déjalo.、Mm. Huevamá. estoy? ¿Dónde どどどどんどんど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 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy y 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. Un gran saludo a Nicolás Rojos. ¿sí? Algunos, incluyendo oyentes e integrantes de este programa de radio, ¿Puede nombrar a por lo menos dos astronautas de la Apolo 12 o los de la Apolo 16 que caminaron sobre la Luna? ¿Usted, señor Hernán Yunes? No, y no es ese, no es ese, no. Y mucho menos, honestamente, los nombres de alguno s ruso. s Peor todavía, ¿no? La Apolo 12 fue la segunda misión lunar y la 16 la penúltima. Por eso le dije que ese 1 no era el que contaba. Tan difícil como ver a simple vista el color de una paloma en el piso 45. <risa> the 45th、place. De años. La ciencia lo d e n r m i n ó la gran explosión. Más comúnmente, el Big b a n g ¿Que los nombres de los astronautas eran Edgardo a u s i e l o y Leo Montenegro? Porque siempre están en la luna. No, señor Hernán, no. No pasarán a la historia precisamente por ese hecho. A lo mejor por algún campeonato de c e r v e z a etc.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 7.1 FM, la propaladora de Neuquén. Ojalá nos escuchen por ahí porque no tenemos datos de esas radios. Así que, bueno, suponemos que si salimos por ahí, a alguien tenemos que saludar y agradecer, por supuesto. Sí. Quizás más famosa que el rostro de un comandante del espacio es cualquier imagen tomada por el robot orbital llamado Telescopio Espacial Hubble, o más de alguna foto tomada por los exploradores de seis ruedas que están recorriendo la superficie rocosa de Marte y que son protagonistas estelares de un viaje fantástico. In the event that this fantastic boy should turn to erosion and we never get old, remember it's true. Dignity is valuable, but our lives are valuable. Somebody's depression, we l l get by. I suppose it's a very modern world, but nobody's perfect, it's a moving world. But that's no reason. Shoot some of those missiles, think of us as fatherless scum, it won't be forgotten. Goods will never save Sun、uh -huh. Somebody's depression, we'll get by. I don't suppose, but any sudden movement, I've got to write it down. They wipe out an entire race, and I've got to write it down. But I'm, I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten because I'll never say there is no.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 Señales de radio llevan nuestro mensaje y la música. La música es a que desvela a Mariano del Teso, que después anda tratando de investigar qué, qué banda qué es la que está al aire. Bueno, un gran abrazo y saludo a él. Por supuesto, puede preguntar, o cualquiera de todos ustedes, a b i g b a n f r e c u e n c i a c o c o m a r o en Twitter, Facebook, en todos los lugares en donde estamos. Tardamos en contestar, pero probablemente lo haremos. Ya se sabe el título del tema, no es difícil deducirlo. Y el artista, bueno, también está para eso Shazam, ¿no es cierto? Con Shazam se puede descubrir. Las ondas espaciales Voyager, Galileo y Cassini ocupan las mejores planas de los diarios. Por los aportes de sus impresionantes imágenes de los planetas jovianos, gigantes de gas del sistema solar exterior y sus lunas.、Eh, incluso se descubrieron muchas más hoy,、eh? salieron a la luz por lo menos las de Júpiter, son como setenta y pico. Fotos que obtienen con todo el tiempo del mundo conforme viajan por décadas por el espacio y las transmiten mientras repiten. Pueden ustedes oírme.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 Según Neil deGrasse Tyson, en ausencia de varios miles de millones de dólares para gastos de viaje y dadas las altísimas condiciones cósmicas hostiles, no hay que caer en las ilusiones y la retórica de los argumentos de la ciencia ficción, que simplemente están inspirados en una lectura tan superficial de la historia de la exploración. Como un desayuno en Disneylandia. Pensar sin cansar, pensar, pensar. pensar. Do, do, do, donde no llegan los ojos,、no、llegan los los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Se puede oír nuestra voz. Voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Blick bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Se necesita. Pero debemos esperar pacientemente el avance para un entendimiento científico del conocimiento de la estructura del universo, para así poder explorar los atajos en el continuo del espacio-tiempo, quizá a través de agujeros de gusano que conecten una parte del cosmos con otra algún día. you、mm -hmm. b y b y Pop t h e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 Si nuestra civilización es capaz de sobrevivir a sí misma, principalmente, y que seguramente será más asombrosa que cualquier ficción.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 A Icarus Music por su aporte de música para el programa. Un gran saludo a Marcela Escorca, ¿sí? jefa de prensa de Icarus. Gran amiga. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de dos célebres astronautas perdidos en el espacio: Leo Montenegro y Edgardo, al cielo. ¿No?、Ah, no se sabe dónde están, pero no, está bien, muy bien. Atrás de un barril de cerveza, dice usted, corriendo por ahí. No puede ser. Pero quien hace toda la tarea es Hernán Yunes. A él sí le pagan. ¿ah? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Se quedó sin locutoras. <ríe> Me parece que después de las vacaciones, no sé qué sucedió ahí. A alguien le dieron un telegrama de despido inmediatamente. Bueno, los celos. Dirección General Hernanda y Sitch colaboran, aunque hace rato que no se lo ve por aquí. Lucas, s a n d a contento con su gorra? No sé, pero bueno. Y Javier, que no se olvida, él siempre está presente, esencialmente a fin de mes. Una realización m e i a asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigban d frecuencia c o com punto ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio d com ar. También estamos en Twitter, Facebook, f l i p b u r d Tumblr, Radios Net de Argentina y de Brasil, Melores Radios Tune in, Simple Radios Radios com. Spotify, todo eso que no, no le gusta a Matías para nada. Pero bueno, allí estamos. Será hasta la semana que viene. Chao.